11 de la mañana, 6 minutos de un lunes. Eso es la hora de Santiago Marino. Y el 24 de marzo, Santi... La tribu marchó con su camioneta y con una frase arriba que le pusimos en un p l o t e r artesanal y bello que decía: De un lado, cada nuevo emisor es un ataque a la concentración de medios, y del otro lado, existimos sin competir. Un poco respondiendo a cierta lógica imperante desde la Asunción del Macrismo en materia, en materia de, de medios. Así que la idea es un poco sumarnos a esta noción para ver las últimas noticias y ponerlas en serie. Sí, la, el título de la columna sería: La concepción mercantil es un sesgo. Pero el sujeto de esa oración es la concepción mercantil, porque es la guía que pauta, o in invertamos la frase, es la pauta que guía la política de comunicación del gobierno de la Alianza Cambiemos,、eh, que implementa desde los últimos días de diciembre del año pasado y que t i e n d o a pensar se profundizará a lo largo del tiempo, o por lo menos mientras dure la legitimidad. En la que nadan las decisiones tomadas en materia de comunicación. Y q u e hay como una especie de advertencia para seguir esta columna: que es pensar cómo operan en, el, en la opinión pública constituida las decisiones que tienden a gestionar en pos del mercado la comunicación y la cultura, dada cierta deslegitimidad, barra cansancio, barra encono, barra enjundia. Que generaron las políticas en general y las políticas de comunicación del kirchnerismo, y que para ese sector、eh, que apoya、eh, casi todo lo que hace el nuevo gobierno,、eh, tiene como densidad y justamente basamento para que estas medidas, que a la larga se pueden volver en contra de la sociedad en su conjunto, pero también del propio gobierno, hoy se implementen de modo legitimado. Desde hace mucho tiempo, miren qué tardío que soy, voy a citar, o、eh, voy a ubicar el contexto de los años 70, la década del 70, el crecimiento de la comunicación como disciplina y la reducción de su actividad y su densa trama en información,、eh, en la dimensión social, es decir, la relevancia que adquirió la comunicación en la vida cotidiana y por ende también en los negocios o al revés, generó un debate. En el que todavía estamos, en el que todavía nos movemos, que es el de la concepción de comunicación. O bien concebirla como una mercancía, una mercancía muy especial, la hemos distinguido muchas veces, no es un problema recordarlo. Es una mercancía que tiene doble valor, material y simbólico, y que tiene una compleja,、eh, un complejo funcionamiento económico que hace que su incidencia no sea solo económica como la de cualquier actividad. Sino también en la cuestión social, construcción de identidades, discursos, pluralismo, que se opone a la comunicación concebida como un derecho o como un mecanismo, un instrumento para el ejercicio de ese derecho a la información y como un puente para el ejercicio de otros derechos, a la salud, por ejemplo. En Argentina, donde tenemos y hemos descrito muchas veces, incluso este año en la columna, un sistema de medios, es decir, una parte de la comunicación, estamos recortando claramente. Centralista, es decir, que tiene concentración geográfica y también económica, o tal vez por la concentración económica, tiene concentración geográfica y es、eh, hegemónicamente comercial. Los principales medios, los de mayor trascendencia, dimensión, difusión, capacidad, son comerciales y que operan, insisto, en esta doble cuestión sobre la que vamos a subrayar mucho en todas las columnas de este año. q u e es la concentración geográfica y económica, y con alta incidencia de capital extranjero, salimos de una etapa, digo, en Argentina, donde tenemos esas características, salimos de una etapa en la que el marco regulatorio buscó pensar la comunicación como un derecho, mientras la política con minúscula continuó proyectando la visión comercial, es decir, es casi una especie de contradicción, oxímoron, el mismo gobierno que. Constituyó un marco regulatorio que se acercaba a los ideales conceptuales y teóricos de la comunicación concebida como un derecho, operó en términos políticos y comerciales para la continuidad de un sistema、eh, comercial, y vamos hacia una etapa en la que ni siquiera se admite la discusión sobre este punto. Sería como el primer elemento en el que constatamos. El cambio de concepción. Más allá del decreto 267 de Macri, que parece ser su materialización, si ustedes quieren, un balance tardío de los primeros 100 años de. Perdón, qué fallido, <risa> genial. Tengo psicóloga recién el viernes. Cada día vale un año. <risa> Totalmente. Pero un, un análisis muy breve y tardío de los primeros 100 días de l gobierno de Macri podría ser aquel que sostiene esta diferencia central. Venimos de una etapa en la que se operó contradictoriamente estableciendo un, un marco normativo que concibe la comunicación como un derecho humano y se operaba materialmente en, en términos de desarrollar, o fomentar o profundizar el modelo comercial. Hacia una etapa en donde no se admite discusión sobre la concepción. En la contradicción o en la bipolaridad, digamos, del kirchnerismo había al menos una disputa en la cual meterse. Vos lo que decís es que se abre una etapa en la cual básicamente solo hay una manera de oponerse a algo que claramente se muestra concentrado, mercantilizado. Como soy un tipo joven, risas, pero sobre todo un padre joven de una niña muy pequeña, tengo que tener un cierre esperanzador. Y hacia el final de la columna daremos cuenta de. Una estrategia necesaria para meterse en esa discusión, porque si no, clausuramos el programa, la columna y la radio. Bueno, la dialéctica siempre es más fácil, ¿no? Poner una ideología a otra siempre resulta un poco más fácil para algunos movimientos. No quiere decir que la coyuntura sea más fácil, pero sí el marco ideológico en el cual te m o v e s Absolutamente, pero lo que tiendo a pensar es que por primera vez es necesario dejar de putear al macrismo si tu posición es contraria al gobierno de la Alianza Cambiemos, o reclamarle lo que no hizo el kirchnerismo desde ese sector progresista desencantado. Para pensar en que lo que ha cambiado es la agenda de la política de comunicación y entonces lo que debe cambiar es la estrategia, porque los que cambiaron también son las cuestiones necesarias de dar cuenta en este contexto. Dicho esto, que parece ser como el marco teórico y el objetivo final, vamos a seguir una estrategia que se ha instalado casi por,、eh, digamos, sin que sea una intención concreta de Fuerte al Medio en 2016. Que es la de construir serie a partir de una、eh, suma de fotografías. Quiero decir, hay un conjunto de acontecimientos noticiosos, noticiables, que a algunos le importan más y otros menos a las audiencias, incluyo, incluyo a la nuestra en este caso, que si uno、eh, los mira despegado s de la coyuntura y de la vida cotidiana, constituyen una serie o. Es una posición de la, de la columna. Hagamos una serie para comprender cómo se desarrolla este contexto actual, más allá de la última noticia del día sobre el sistema de medios, que la semana pasada era que Turner, la empresa estadounidense, viene a comprar Telefe, y hoy es que、eh, Argentina va a dejar de tener participación en Telesur. Porque si nos comemos la galletita de deglutir la noticia cotidiana. se nos resultará, más, digamos, nos resultará más difícil comprender hacia dónde va este proceso. El árbol te tapa el bosque. Exactamente. Tres noticias descriptivas al respecto que nos permiten evaluar las relaciones oscuras entre lo público y lo privado en la gestión de la Alianza Cambiemos, las concepciones sesgadas de público y de diversidad y pluralismo que tiene el gobierno actual, pero que esta implica una trayectoria donde no hay novedad. Tenemos. Una, un problemita con la noción de pluralismo y diversidad histórico en la Argentina, sobre todo desde los medios públicos. Y por último, la constatación en la regulación de esta visión sesgada y de eh, poner eh, mi pluralismo delante de la concepción del de pluralismo general. La primera de estas tres、eh, noticias es vieja en realidad, pero la incluyo en la serie a partir de un excelente texto que invito a leer, se publicó en página 2 el día sábado. De、eh, Diego de Charras,、mmm, Damián Loretti y Luis Lozano, que analizaba el impacto de excluir a la TV por cable de lo que regula la ley audiovisual、eh, a partir del decreto 267. Por eso digo que es una, un texto de análisis de un acontecimiento del que transcurrieron ya por lo menos c u a t r o o cinco semanas. El gobierno, nosotros lo hemos analizado aquí, tajeó el corazón de la ley audiovisual. Eh, mediante ese decreto de fines de, de diciembre del año pasado, y entre uno de los aspectos principales es haber excluido a la TV por cable de la regulación de la ley audiovisual. Entre los argumentos que usa ese decreto, cita a leyes de México, de Brasil y de Estados Unidos que en realidad no hacen eso que el decreto dice que hacen. Eso es lo que plantea la nota de Lozano, Loretti y de Charras, porque ellos analizando, mediante el mecanismo de estudio de la legislación comparada, Dan cuenta de las principales diferencias que hay entre la legislación de esos países citados en el decreto y otros que agregan, c a n a d á por ejemplo, en donde no es cierto que, no, que es, no se regule la distribución de contenidos audiovisuales mediante un servicio de vínculo físico, cable, y a través del pago, como una cuestión de telecomunicaciones. Lo que hacen la mayoría de esas、eh, regulaciones. Y que hacía en parte, y a mi modo de ver, en uno de sus aspectos más importantes, la ley audiovisual de Argentina, era distinguir, apropiándose de dos mecanismos que son muy teóricos conceptuales, pero que explicaremos de modo muy sencillo, que es la cuestión del mass carrier y el mass offer. ¿Qué quiere decir esto? ¿De qué estamos hablando? El mass carrier es la obligación que tiene el cable operador, es decir, el dueño de una empresa de cable, de incluir algunas señales en su grilla. Y el mass offer es la obligación inversa, es. La obligación que tienen los productores, los que generan los contenidos de determinada señal de cable, de ofrecerle al cablero su señal en un acuerdo que implique que el cablero la incluya. En Argentina eso desapareció. Del modo, para mí, virtuoso en lo que tenía la ley audiovisual y de cualquier modo. Es decir, hoy las telecomunicaciones, es decir,、eh, perdón, la TV por cable es r e g u l a d o como telecomunicaciones、uh -huh. y bajo ningún aspecto se obliga ni al cablero a incluir determinada señal. Ni siquiera ordenarlo en la grilla, que es hasta donde llegaba la ley audiovisual, ni al productor de contenido a ofrecer esa señal para el cablero. Y, si, si, y sucede en un escenario en el que Argentina va, como el resto del mundo, camino a la concentración convergente, es decir, camino a la explosión de ese rasgo central del sistema de medios argentino, que es la concentración de la propiedad, en el escenario de la transformación tecnológica que hace que todo viaje por el mismo cable y tenga un costo. Segunda noticia que para poner en serie: Telesur. El gobierno argentino decidió retirar a la Argentina de Telesur. Usa una serie de argumentos muy vinculados a la cuestión economicista. Por ejemplo, dice: Esto genera gasto, nosotros no tenemos incidencia y vamos a un camino de austeridad. Esto es casi s i c de las entrevistas que dio Lombardi el fin de semana. No, casualmente al diario La Nación, uno de los medios oficialistas de este momento. Tiene una serie de efectos centrales, por ejemplo, dejará de estar en la grilla de TVA, de televisión digital abierta, de esa manera de distribuir contenidos en alta definición. De modo gratuito, que desarrolló el gobierno anterior y que dice Lombardi, continuarán, pero ya hemos analizado aquí, ambas están vaciando de contenidos. De paso, la reducción de gastos siempre es en lugares hipersimbólicos donde le duele a la parte importante de la población, n ¿no? Claro, le duele a la parte importante de la población, pero en el electorado de la Alianza Cambiemos tiene legitimidad.、Claro. Esto es lo que decíamos al principio. Por el manejo discrecional que ha tenido el gobierno anterior de los medios públicos y del dinero para las inversiones, como por ejemplo TDA. También dejará de estar. En las señales privadas, si estos lo deciden, porque el cable no está más obligado a incluir algunas señales en la grilla, porque r e m i t a h a c i a la noticia anterior, por la eliminación de la obligación de más carrier y más offers o de las formas que la ley audiovisual traía en nuestro país. Si bien、no、es cierto que、eh, tal vez no deje de existir Telesur para la Argentina, porque puede decidir la empresa Telesur, que es una empresa plurinacional. Seguir manteniendo la oficina en Argentina deberá financiarla.、Eh, es un polo informativo relevante, pero digamos que Venezuela, que es uno de los principales accionistas, está en algún tipo de problema económico en los últimos tiempos. Recordemos que Telesur tiene una composición accionaria que ubica a Venezuela dominando el 51% de las acciones, Cuba tiene el 19%, Uruguay tiene el 10%. Argentina tenía el 20 originalmente, ahora tiene el 14 porque por allí se permitió la entrada de otros socios, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, pero va a devolver esas acciones y va a dejar de financiarlo. Con lo, que, con lo cual, vamos a ese escenario de materialización del pluralismo sesgado, que es una、eh, descripción que acuñamos hoy y empezaremos a usar de aquí en adelante sobre los medios públicos. Porque Lombardi dice: nosotros bajamos Telesur. Porque queremos ser austeros, pero además porque no representa el pluralismo que entendemos, que es un pluralismo tan, senga, tan sesgado como la composición de la comisión que creó el gobierno para sancionar o para presentar el proyecto y sancionar una nueva ley de la convergencia. La tercera noticia y última de esta serie es bien chiquitita y tiene varios, varias aristas. Podríamos haber hecho la columna sobre esto, a pesar de ser chiquitita, pero entre sus peculiaridades está que. Nos enteramos de esto a nivel nacional porque lo publicó el diario Clarín. Y esto viene a cuento de tu planteo, Diego, de hace un par de semanas, de cómo los medios privados se relacionan con el gobierno en esta lógica de te pego un poquitito para no perder credibilidad y mostrarte la capacidad de daño, todo entre comillas, mientras negocio la pauta. Advertencia número dos de la columna, volvió la pauta oficial esta semana en papel. A la prensa gráfica, por lo menos, con mirar los diarios Clarín La Nación de ayer, podemos encontrar las campañas de vacunación de la ciudad, de nación y de provincia de Buenos Aires. Y entonces invitamos a recordar cualquiera de nuestras columnas anteriores respecto de. ¿Quién domina la pauta oficial más importante en este momento? Y aparte, con una promesa del macrismo de que iba a ser una metodología transparente, que se iba a comunicar. Y de repente, algunos ya tienen pauta y a la mayoría de los medios no nos han comunicado ningún sistema nuevo. <risa> Página impar de Diarios del Domingo. Mucha plata. Campaña publicitaria de interés este, social. Vacúnese por el dengue. Pero efectivamente, como dice Diego, mucha plata. ¿Cuál es esa tercera noticia tan chiquitita? Paula Pinacho, que fue hasta hace pocos meses. La、eh, vocera de la empresa Lago Escondido, del empresario Lewis, que es, entre otros、eh, atributos, el empresario dueño del lugar en donde se hospedó Mauricio Macri en la Patagonia, luego de haber ido a visitar、uh, e l matrimonio Obama en su descanso en el sur de la Argentina antes de regresar a Estados Unidos, que es además el dueño del helicóptero en el que se trasladó Mauricio Macri al llegar a Bariloche e ir hacia. La estancia de este empresario. Y que tiene algunos problemitas con estar cercando campos con acceso al lago. Además de, de otras cuestiones, digo, l lago escondido es para cualquier patagónico、eh, que esté al tanto de lo que sucede en términos de la propiedad de las tierras,、eh, el cierre de acceso público a algunos、eh, lugares específicos, es un empresario conocido. Bueno, esta señora acaba de ser designada como la directora de Radio Nacional Neuquén. Insisto en la cuestión y en la descripción. La directora de Radio Nacional Neuquén tiene en su currículum vitae como último trabajo ser la vocera del Agua Escondido, la empresa del señor Lewis, que es el dueño de la hostería en la que se hospedó el matrimonio Macri luego de visitar e l matrimonio Obama, y es el dueño del helicóptero en el que se movió custodiado por Gendarmería Nacional en Bariloche al llegar a la ciudad. ...a Esa ciudad, el presidente de la nación es otra versión de la grasa militante. Otra versión, claro, mucho menos grasa, pero no mucho menos militante. Pero lo relevante aquí, más allá del chiste y la cercanía, es la falta de información oficial sobre actos oficiales. Aunque Macri le moleste mucho, todos sus actos a partir del día de diciembre son oficiales. Sean estos, recibir al presidente de Estados Unidos y agasajarlo en el Centro Cultural Kirchner o. Ir en el avión presidencial, lo cual debe hacer, en el helicóptero presidencial, perdón, lo cual debe hacer porque el presidente tiene a su cargo todos los,、eh, los elementos del Estado, incluso para garantizar su seguridad. Desde la, ciudad, desde la localidad de Bernal, tras、eh, un, llevar adelante un acto público, hasta su residencia en la zona este, oeste del Gran Buenos Aires para descansar. Previo paso, dejando al, ministerio, al ministro de Transporte en su country, porque de paso te llevo, como、eh, trasladarse en el avión de un empresario que tiene negocios oscuros y complejos con el Estado Nacional, todos esos actos son públicos, de todos esos actos hay que dar cuenta y hay cierto problema en el manejo discrecional de los este, elementos del propio Estado e incluso de. Eh, qué relación tiene el presidente con、eh, algunos empresarios específicos.、Eh, digo esto porque, además, durante el fin de semana del feriado se discutió también sobre、eh, la estrategia comunicacional de presidencia de usar la red social Snapchat, que no es un medio de comunicación tradicional, para divulgar algunos actos específicos del presidente, como por ejemplo lo que hizo el miércoles mientras recibía al presidente de Estados Unidos. Mezclando esta estrategia comunicacional con el manejo de alguna información pública que debería ser de acceso、eh, público, p e r d ó n e n la cacofonía y la, perdón, la redundancia, pero específicamente es el modo de nombrarlo, y que fue cerrado a la utilización de, un,、eh, de una empresa específica que es la red social Snapchat. Digo, estamos en ese marco de discusión. Puestos a evaluar las conclusiones entonces de la columna, diremos: este gobierno que llevó adelante la creación de la comisión sesgada. Para redactar una política sesgada en favor del sector privado, que es la que elaborará este, el texto que reemplazará la ley audiovisual de Argentina Digital. Tiene una mirada pro mercado en un contexto de desarrollo de expansión convergente en Argentina y en el mundo. En el mismo momento en el que aparece de a poco la publicidad oficial en los medios privados comerciales. Aceitando los mecanismos de relación entre el sector público y el sector privado comercial, y que no da cuenta con claridad de sus modos de interacción con el sector privado, ligado a los medios, pero no solo, nos ha llevado a una nueva pantalla, y este será el, futuro, el desafío del futuro. Es decir, una idea que conecta esta columna con el futuro, pero no con las próximas columnas, sino con el lugar hacia donde parece que vamos en materia de política de comunicación. Más allá de la lectura política que hagamos del gobierno de la Alianza Cambiemos, e incluso de su performance, porque uno puede tener simpatía o, o, o encono para con las medidas tomadas, pero debe evaluar su performance efectiva respecto de sus propios objetivos. El gobierno ha cambiado la página en materia de política de comunicación y ha hecho propia la agenda de la política de comunicación global. Es decir. El gobierno no quiere discutir ya de radiodifusión, y uno podría decir, tal vez hace bien en no querer discutir más de radiodifusión y cambiar el escenario y la temática y pensar que la discusión es el desarrollo tecnológico que transforma los medios de comunicación. Esa es la agenda global de la comunicación、eh, que incluso ha desplazado, por ejemplo, organismos como la OMC. Que no ha metido la pata ya, a pesar de lo que en los 90 parecía, digo, la Organización Mundial de Comercio como actor central para regular el intercambio de bienes y contenidos simbólicos, sino que nos tiene n otro escenario, que es cuando nos topamos con Mark Zuckerberg en las reuniones de presidentes, tomando decisiones respecto del de e desarrollo de internet.org. O la decisión del Estado argentino de adoptar Facebook AdWork para el manejo de los medios de la información pública dentro de la administración pública. El desafío que tenemos es mostrar que esa agenda tiene otra mirada, claramente, que Internet no es la panacea de la democratización y que, de nuevo, Todo desarrollo tecnológico es también un desarrollo político y económico. Santiago Marino en Fuerte al Medio, aquí siempre con nosotros los lunes lo podés escuchar y en un ratito en www.marencoche.wordpress.com. Poner en serie las últimas novedades para entender qué hilo cose todo eso que nos viene como trompada en forma de noticia.